Ya Uno de los temas que te puedes encontrar Dentro de lo que es el primer larga duración Para esta formación de Iruña El primer larga duración para Gaur Es Diez temas son los que se incluyen Y para hablar de este trabajo discográfico Para hablar un poquito de la trayectoria musical Y de varias cosas más Tenemos a las dos componentes femeninas de la banda A Yule y a idoya Hidoya y Yule Arracha León Opa, eh, para comenzar vamos a hablar un poquito de los inicios, cómo se forma, cuándo se forma Gaurés Bueno, pues eh, podemos decir que Gaurés comenzó igual hace 5 años eh, uh -huh. Alfredo y Xavi y en su tiempo Pachi eh, fueron, son una escisión de un grupo anterior Y empezaron, comenzaron a hacer algo nuevo y diferente, ¿no? En un momento dado ya me sumé yo como segunda guitarra Y, y estuvimos un tiempo buscando cantante y al principio entró Baruque y esos fuimos los primeros que formamos Gaurés y que empezamos a dar unos muy pocos conciertos y a partir de ahí la batería y el cantante dejaron el grupo y entraron Yulen como batería y Yule, la, la actual cantante Eh con esta composición llevamos más o menos un par de años y, uh -huh. y así pues este último año sí que nos hemos planteado ya más en serio el empezar a dar conciertos y, y ahora tenemos aquí como Como consecuencia Como a este uh -huh. disco, ¿no? Eh, Gaurez, nombre del grupo de la formación. ¿Cómo surgió la idea de poner este nombre a la banda? ¿Y si tiene algún significado especial para la banda? Bueno, también hay eh, la canción que acabamos de escuchar, que también tiene eh, el mismo nombre, Gaurez. Y bueno, venía a decir un poco, pues eso, que hoy no soy capaz de hacer frente a todo lo que se me echa encima, pero que algún día sí que, sí que podré, ¿no? Entonces, bueno, aunque hoy no lo consiga, pues... Eh, tampoco Ajá. hay que Que venirse abajo Y luego también Pues bueno eh, Eso también se dice Un poco que Gaúrez es todo lo que Se deja para otro día ¿No? Como puede ser Ajá. también Los ensayos ¿No? Cuando quedamos para ensayar No Hoy no Hoy no Gaúrez <risa> Gaúrez Eh, los componentes, como habéis eh, comentado, algunos vienen de otras formaciones. Eh, cuéntanos un poquito de qué formaciones provienen. Pues Alfredo actualmente tiene otro grupo, que es el Guitarra de este grupo, que se llama Punto Crítico. Han sacado ya varios discos es. y tal, y sí, es un poco más punk eh, uh -huh. su estilo. Y Alfredo y Xavi antes eh, comenzaron también con un grupo que... es eh, Me parece que se llamaba el Galdúak. que eso pero es. Pero también, también otros nombres. Sí, sacaron una maquetilla, pero sí. bueno, al final ya es, tuvo poco poco trayecto. Uh -huh. Y yo creo que... Y luego Yulen también ah. está en Dambacana. Es uh -huh. un grupo ah. de, de percusión africana. Y de fusión, así un poco. Y se compagina bien dos grupos. Sí. <risa> bueno, es ¿no? o tres pues la verdad es que Julen siendo la batería todos dependemos un poco de que él pueda porque si algo alguno se escaquea no pasa nada pero Julen pero tiene es una unos horarios un poco uh -huh. raros y nuestros ensayos la verdad es que son bastante nocturnos eh, anteriormente a este disco habéis editado un par de maquetas que bueno no vieron la luz físicamente pero que se podían descargar a través de internet eh, contarnos un poquito cómo surge la idea de hacerlo de esta forma y no de sacar un disco físico o una maqueta física Pues pensamos que convenía sacar algo para que la gente tuviese algo que escuchar, ¿no? Uh -huh. Y pues decimos que fuesen cuatro canciones para ya poder, poder eh, poner algo en la web y que la gente uh -huh. lo descargase. Y también esas cuatro canciones eh, se regalaron, físicamente sacamos 200 copias, se regalaban también en la Zoca de Durango uh -huh. del año pasado, eh, también en el stand de Gore. Y luego, bueno, decidimos sacar otras cuatro canciones, pues por seguir un poco en la onda sí. y con algo nuevo y para seguir enganchando, decidimos sacar cuatro, pero que al final se ha alargado a, venga, dos más y ya un disco y, uh -huh. y al final, pues 10 canciones. Eh, a la hora de formar Gaurés, eh, ¿por qué decidisteis este estilo de música en otro? ¿Es el que más lo habéis escuchado desde, digamos, pequeñas entre comillas? <risa> eh, uf, <indícil. risa> eh, bueno, me imagino que a la hora de hablar de influencias cada uno te contará un poco cuáles son sus grupos, pero o sea, sí que este tipo de música pues sí que está bastante arraigada, digamos, en lo que, ¿no? En Euskal Herria, entonces uh -huh. siempre te influye un poco de todo el... Un poco por todas las partes, pero no sé, no sé muy bien, la verdad que el estilo, hombre, siempre los eh, los componentes uh -huh. o los instrumentos siempre te condicionan, ¿no?, me imagino, y luego, bueno, pues, no sé, pero tampoco creo que haya sido, bueno, una decisión consciente, no sé, igual Lido uh -huh. ya puede decir algo más. <risa> No, yo creo eso que los componentes somos diferentes y cada uno le aporta ¿no? su, oh, su, su, su estilo. No creo que coincidamos los cinco en, en, en, nuestros, estilo, ¿no? en nuestros estilos, pero sí que uh -huh. cada uno le aporta algo y hace uno que sea también un poco bueno, variado ¿no? o heterogéneo. Uh -huh. o puedes encontrar una canción más tranquila y otra más cañera. Eh, desde el 2006-2007, que es cuando se formó Gaurés, eh, hasta este 2012 no habéis sacado disco. Eh, ¿Os lo habéis tomado de forma tranquila? nos ¿No surgió la idea de sí, sí. sacar así el pues, disco? Es que nuestros comienzos era un ritmo caribeño bastante importante. Y al principio, yo, por ejemplo, para mí era un hobby, quedábamos los viernes a la noche para ensayar y era como el momento de desconexión de toda la semana, no me planteaba sacar un disco ni nada por estilo, ¿no? Entonces, pues eso, no teníamos ninguna presión, le dábamos 80.000 vueltas para sacar una canción, luego al año igual lo volvíamos a cambiar... Hasta que ya eso, con los cambios de Yulen y Yule, sí que nos hemos puesto uh -huh. más en serio y, más, y no, al final como más presión y atas conciertos, entonces te obligas a meter más sí. caña y ahora llevamos otro ritmo. Eh, antes de hablar de lo que es este primer larga duración, ¿qué diferencias encontráis desde aquel Gaurés que comenzó a este? <risa> Uf, ¡Qué difícil! No sé, a mí, bueno, es también alguna impresión personal, ¿eh? Pero sí que yo creo que lo que hemos avanzado, una de las cosas o que hemos progresado es en saber creer en lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. Igual al principio, pues eso, bueno, ellos llevan más tiempo. Yo llevo dos años y medio o algo así. Entonces, pues bueno, al principio sí es juntarte, ¿no? Para intentar hacer algo, uh -huh. pero tampoco sabes muy bien a dónde va a ir. Y yo qué sé, cuando lleves un poco la respuesta de la gente, ¿no? ...percana, ¿no? siempre Ajá. Pero pues entonces igual sí que le empiezas a dar un poco más de importancia... ...o a creerte un poco más eso que, uh -huh. que estás haciendo, ¿no? Eh, primer trabajo, ¿cómo fue el proceso de grabación? Eh, ¿Habéis vuelto a grabar las canciones que sacasteis en su día? Pues bueno, hemos vuelto a grabar en Estudios K con Alberto... Uh -huh. Eh, la idea era grabar resto bueno, cuatro canciones más las dos que a última hora también hemos grabado y a las anteriores sí que no algunas cosas que nos parecían uh -huh. importantes no hemos vuelto a grabar todo pero sí, algunas cosas que nos han parecido importantes cambiar o reforzar o un poco retocar pues uh -huh. sí que hemos metido mano eh, habéis tenido alguna colaboración en el disco os ha ayudado os ha ayudado a alguien eh, pues en la canción en la primera canción que hemos escuchado en gaurerez las teclas eh, esas Eh, son de Jorge Cordón. Uh -huh. eh, hablamos un poquito, si os parece, de la portada del disco, de quién ha sido idea, cómo surgió esta portada. Bueno, pues tenemos un gran chollo porque el bajo de nuestro grupo, <risa> señor Xavi, es diseñador gráfico como profesión. O entonces, sea, que todo se ha quedado en casa, ¿no? Todo sí. ha quedado en casa, él hace los diseños de todo, de, ¿no? y un poco uh -huh. el videoclip también lo ha hecho él, de una manera muy sencilla... Eh, bueno, hemos grabado en Irurzún y, uh -huh. y, y nada, con una cámara, un fondo negro Y dos focos Y el humo este que trajo la máquina uh -huh. del humo <risa> Y vamos, lo ha, lo ha hecho todo él Un campeón, o sea que Y nos gusta un montón el resultado, ¿no? Y uh -huh. bueno, la bailarina que sale también Sale a Fox eh, Bueno, es, eh, uh -huh. es su pareja Amiga, sí, entonces pues todo eh, en casa. Hablando un poquito de los nuevos temas Que se incluyen en el disco Contarnos un poquito de qué van las letras De las canciones de los dos temas, ¿no? De nuevos. los dos temas nuevos, eso sí. Eh, pues a ver, Zwengana Noa, que es la canción que abre el disco, eh, pues viene a, a relatar un poco todo este, pues no sé, estrés, esta situación ya insoportable, que pues eso, económico-laboral, de la cual, pues eso, para poder huir, ¿no? Pues tienes uh -huh. que cortar con, con, con todo este aislamiento, ¿no? Al que estamos... Eh, ¿Sometidos? Sí, eso uh -huh. sometidos. Y entonces huimos hacia uh -huh. hacia nuestros colegas o hacia aquellos que sean nuestra válvula de escape. Uh -huh. Y Gurutzean, que es la otra canción eh, que también hemos incluido de las últimas dos que grabamos, que es el cuarto corte, Pues eso es un poco un hito en un camino, a dónde tirar, ¿no? si uh -huh. a izquierda, a derecha, frente, atrás. <ríe> eh, hablamos un poquito de los directos, eh, ¿qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Vas a incluir eh, todos los temas del disco? ¿Algún tema... Que no habéis incluido pero ya tenéis en mente No, pues de momento el directo se basa en estas 10 canciones eh, solemos meter hasta ahora metíamos dos versiones igual uh -huh. de canciones que conoce la gente hasta ahora pues solía ser sea Seamai, Shorkun o bueno uh -huh grupos así de Euskal sí. Y sí que hay algún par de canciones por ahí, pero que como que les queremos dar la vuelta porque no hemos perdido las buenas costumbres. <risa> Entonces están en la recámara, pero todavía no para salir a, uh -huh. a concierto, a escenario. Eh, ya habéis estado presentando el disco, lo hicisteis en la Feria de Durango. Eh, ¿Qué tal lo sentisteis? ¿Cómo se portó la gente? Jo, pues a cheneado, la verdad que fue un concierto y yo, no sé, sea, yo creo que como grupo nos quedamos bien a gusto porque mm. eso el sitio pues la verdad que ayudaba y los técnicos, todo el escenario, la verdad que al final se acercó bastante gente y, mm. y eh, no sé, la acogida también fue bastante calurosa, la verdad que como presentación muy bien me gustó. ¿Tenéis fechas ya para presentar el disco o es un poquito pronto? Es un poquito pronto, sí que estamos tenemos pendientes conciertos en el Black Rose y, ¿Y, en, el y en el Inferno, ahora en Iruña, entonces es poner fechas y, y luego ya empezar a atar más conciertos. Uh -huh. El del Inferno está atado pero no, sin fecha. Eso es, están apalabrados dos que los atrasamos uh -huh. para sacar, ¿no? Cuando sacásemos ya el disco, so. entonces eso, un poco pues cuando nos pongamos en contacto con ellos y acordemos uh -huh. dos fechas y luego ya a partir de ahí lo que queramos hacer. Eh, de los 10 temas que se incluyen personalmente con cuál os quedaríais? ¿Cuál es el tema que más a gusto lo habéis compuesto? Yo creo que me quedaría con con la primera canción del disco, ¿no? Vengan a Noah porque Bueno, las más rápidas como más vital, más, ¿no? alegre, entonces. Más sí, la tocas muy a gusto, ¿no? como con ganas y uh -huh. te puedes soltar más, si no es tanto de punteo y tal, sino uh -huh. que sí es como más positiva, ¿no? que tenemos a veces mucha tendencia un poco a lo lento, lo melancólico, Ajá. ¿no? Y, bueno, esta tiene otro rollo. Yo también me quedaría con noa y, no sé, igual también con Eziñigón con como contrapunto un poco. Uh -huh. O sea, que os quedáis con la nueva, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí ¿Las demás supuesto. las tenéis más oídas o...? Sí, no, Eso será. es que progresamos adecuadamente, ¿eh? Eso. Eh, después de tener el disco ya hecho, eh, ¿os habéis quedado satisfechos con el resultado o os ha, os ha faltado algo ahí? que Yo la verdad es que para ser el primer disco pues estoy muy contenta porque nunca pensaba que igual tendría un disco mío así en mi uh -huh. mano. ¿no? Ya digo que en mis comienzos, dentro de los objetivos de, de tocar la guitarra, no entraba tampoco publicar nada. Uh -huh entonces pues ya solo con Sacra estoy satisfecha luego si sí es cierto ¿no? que bueno como hay canciones grabadas hace un año luego vas cambiando de estilo y no un uh -huh. poco pues sí que, que no bueno también refleja como la trayectoria no entonces bueno puede ser algo bien porque tiene un poco de todo pero sí que es cierto eso, que es, está grabado como en épocas diferentes entonces uh -huh. que, que igual actualmente eso estamos como ya cambiando hacia otro estilo ¿no? Uh -huh. Sí, dices como los primeros temas de hace un montón de tiempo, luego incluís temas de la segunda maqueta un poquito sí, antes y ahora dos claro. temas nuevos de ahora mismo, hasta sí. el 2012. Eso es. eh, ¿Qué ha sido para Gaurés...? lo mejor y lo peor de la trayectoria musical hasta la fecha Ostras, o, alguna difícil. o alguna anécdota por ahí que tengáis que contar o bueno hay muchas bueno. sobre todo Alfredo que las lía en los escenarios siempre <risa> <risa> que si no se cae el ampli se cae el y si no se rompen las cuerdas o la correa o la correa o cuando se nos olvidan <risa> eso últimamente nos pasa mucho de llegar a un concierto y, y o se me han olvidado muy los cables o no se nos ha olvidado traer el ampli del bajo el otro día en, en durante Tengo la caja de la batería Y la verdad sí, es que menos mal que, que no Que uh -huh. la gente y otros grupos Pues hay muy buen rollo siempre y, y nos prestamos lo que haga falta ¿no? Pero uh -huh. pero vamos, bueno, o sea, accidentillos Pagar y regalar <risa> El disco lo sacáis bajo el sello de Iruña Gort, o eso es lo que pone la contraportada. Eh, ¿Cómo surge el fichaje con esta discográfica? Bueno, en realidad el disco ha sido autoproducido, es decir, lo hemos hecho nosotros y luego la distribución y la promoción sí que uh -huh. la está llevando gor la verdad que está haciendo un curro y... Pues bueno, por cercanía. Al uh -huh. fin y al cabo, es por cercanía, digamos. <risa> ¿De qué forma se puede conseguir el disco? Pues se puede conseguir en internet, tanto en la web de GOR, como uh -huh. en diferentes tiendas online también, en bueno, en Google Play, en, en iTunes y en unas cuantas más que no me las sé todas <risa> y luego pues bueno un poco en la red de tiendas que también va distribuyendo uh -huh. GOR y nosotros también en los en los conciertos las, las tendremos en, a la venta eh, una vez sacado el disco ¿qué proyectos de futuro tiene Gaurés? proyectos de futuro wow <risa> <risa> <risa> <risa> la verdad es que ahora lo del disco ha sido como un proyecto ya ¿no? sí entonces ahora sí, habrá ah, que sí, eso difundirlo un poco eso, ¿no? más que nada, darlo a conocer encima del escenario y y de mientras seguir haciendo canciones que, uh -huh. que nunca falte la creatividad Eh, los demás componentes de la banda son Yule en el batería y el que hace los gritos También, que le gusta que lo digamos <risa> <risa> eh, Xavi es el bajista Y Alfredo uh -huh. es el otro batería O sea, el otro guitarra eh, ¿Algo que me haya dejado para ir terminando La entrevista antes de empezar a disfrutar Del acústico? No, eh, solo, <risa> bueno, para mí me parece importante Nombrar que las, todas las canciones son en Euskera, ¿no? Y es algo uh -huh. consciente, ¿no? Porque no, creemos que vivimos en Euskal Herria Y nos consigamos, ¿no? Euskal Lunes y queremos uh -huh. como aportar nuestra cultura también desde desde ahí y para mí también importante el hecho de que seamos dos mujeres dentro de un grupo no, ¿no? que no. el grupo sea mixto y esto tampoco fue una esto no fue una decisión consciente pero sí que me parece importante ¿no? el crear referentes de mujeres encima del escenario sobre todo en grupos de rock porque uh -huh. porque escasean y, y animar a, a todas las mujeres y a las nescas a, a que se suban <risa> al escenario. Sí, pues, <risa> siempre que vas a un concierto solo ves Tiene escenario. Así es, es. <risa> eh, qué temas vamos a disfrutar en acústico ahora? Pues Gurutzean uh -huh. y Esinegón. Pues vamos a disfrutar aquí en directo de esos temas en acústico que nos trae Yule e Idoian. continuity like baina tsara gai suotel stay i can see through tonight baina nuretsin gai what is so i can see tonight el animado sonaya era de consciencia oo ni negiedo serio egihartze agatik